El sol salió para todos. Grupo Sol, lo que inspirabas Tú eres mi sombra, mi sí, camino bueno. Tú eres mi Un sombra, sol, de música y talento. Salió para quedarse. Tú eres mi hombre, mi sol, porque tú vas donde voy. Tú eres mi hombre, mi sol. Sol, siempre en compactos y casete.